Documentary scene upon the fractured screen, the dreadful bones crawled upon the through page. a situation tragedy, yeah. right on my stick with soul, cliff hangers with no hope, the water can't the flooded gallery. <laughs> Buenas noches a toda la gente que te ha, que te ha sintiendo esta noche eh, anedonia, ¿eh? después de no sé un mes de ausencia, no sé de cuándo llegué el, el, último, el último programa de anedonia, pero bueno, hoy contra todo pronóstico y, y contra cualquier atisbo de sentido común decidí volver. contra todo pronóstico porque a lo mejor ya de alguna gente pensó que ya que ya no venía más tampoco a lo mejor también tan equivocados estaban tan desencaminados porque yo soy el primero que, que me da mucha galvana mucha galvana esto de de venir Aunque después pasó lo bien, ya, ya lo sé, ya es totalmente coherente con lo que digo muchas veces de que esto llega a la mi vida y que yo no puedo vivir sin, sin anedonia Bueno, vale, sí, y, y qué, qué estoy obligado a ser coherente. ¿Mm? Y es la coherencia obligatoria. ¿Mm? Hoy llegó me eh, llegó me de regalo un calendario de esos de, de una gente, bueno, pues. Que, que supuestamente se dedica a, a ganar muchos perres de explicando a, a la gente ¿eh? como tiene que de, bueno pues que conseguir el ser feliz ¿eh? cosa loable, cosa loable ciertamente, si no fuera porque bueno pues eh, básicamente lo que entiendo yo de la manera en que, en que esa gente enseña a ser feliz de ser feliz, aguantando, dando por bueno lo que hay, cualquier cosa que sea pelea, oposición, párenme que no lo contemple A ver, de nuevo una incoherencia más, porque yo mismo he decidido aquí de algún programa en el que dixi eso de la dulzura, de la rendición, en la comodidad de esos la comodidad del silencio, ¿m? la paz de los muertos, que ya está otra manera de, de decirlo. Bueno, pues en este calendario cada mes viene, bueno, pues, pues bien, bien digamos ilustrado, ¿eh? ilustrado o acompañado por una, por una, una semilla, no, una semilla, no, una, una frase. llegue que perdona, que estoy a otra cosa, estoy queriendo descansarme ahora de que Joder, de que no apaga el teléfono y basta para que me suene, ¿viste? Entonces estoy mirando a ver manera de sacarlo del bolso, está fuera el bolso. ¿eh? Ahí pongo y el modo avión, que yo no sabía lo que era. Anda, que no yo tanto en avión, ¿viste? Que como para pa saberlo. ¿eh? Pero la cosa ahí es que ahora ya fijo que, que no va... Que no va a estorbar Bueno pues que estaba contándoos yo Que si calendario de esos buenrollistas De gente buenrollista Que se dedica a intentar de, de explicar y entrenar A la gente para que para Se haya más feliz Para que se haya más feliz, ¿eh? feliz aceptando su so desgracia y dándola por buena Eh, llegó el calendario ese. Eh, consta que yo, la persona que me lo mandó, tengo y mucho precio. Y Una de las personas de, de, de la movida está buen rollista, pero inda con todo. A mí me bien. Eh. Bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Otra incoherencia más. Otra incoherencia más. La cuestión es que eh, la frase de, del mes de Xineru hoy, pues, cansé mirarla. Antes no la mirara, pero la frase que acompaña al mes de Xineru Eh, y algo así como una una especie de, de de apología de la de la coherencia un canto a la coherencia ser coherente no sé exactamente qué tiene que ver ser coherente con con ser feliz precisamente la coherencia normalmente lleva precisamente a todo lo contrario pero bueno oye eh, basta que esa gente de ahí el mensaje de de ponderar, de amar, de vanagloriar la coherencia, para que yo desde el preciso momento en el que lo vi, ¿eh? si yo hasta ahora no tenía mucho precio, o si lo tenía no lo demostraba porque para incoherente yo, pues ahora casi que, casi que me presta más, ¿eh? casi que me gusta la incoherencia, ¿eh? que la coherencia allí... ¡ah! ¿eh? son los mismos que ya decían aquella aquella frase tan gran grandilocuente que me parece que estaba en el, en, el, en el mes de payares del año pasado en el calendario aquello de cuanto más eh, crees mi aceptación y más disminuyen mis expectativas, más feliz soy. No sé, sea, cuanto más eso puede traducirse en que cuanto más esclavo de mierda soy y más asumo que bueno pues que la esclavitud y, y es lo que hay pues entonces más más contento y seré un esclavo feliz bueno pues vosotros mismos, yo no, bueno, digo yo, ¿eh? soy incoherente digo lo después bueno Bueno, y esa incoherencia ¿eh? de la que ahora soy soy fan, ¿eh? y una de las razones seguramente por las que yo, yo soy capaz de decir que la mi vida en un llenado, en sin anedonia, en sin radiocuca, ...y que tengo que hacer necesariamente... ...este programa a todos ...y después, mira, pues paso... ¿eh? ...tuve, no sé... ...que tuve cuatro o cinco selmanes... En, ...sin venir... ...no sé, igual no fueron tantos... ...no lo sé, fueron muchos... ...de cualquier manera... ...Anedonia... Eh, ...Anedonia, este programa... ...de los jueves por la noche... ahora aquel invierno para la noche... Anedornia en Radio Cuca, Radio Cuca Gracha, en la Radio Libre Viejo, en el 107.3, en la frecuencia modulada y en www.radiocuca.org, pues resulta que, que pasó mucho tiempo sin facerse. Y, y una encuerencia más, voy a volver a... Arrancar esta noche que vengo que la verdad que todo reventado eso no hay ninguna novedad el tipo programa siempre me bacheo de que de cuando cansado no hay verdad bueno pues novedad ninguna la novedad y el puto frío que fai esta esta noche esta noche en Sky do de en un termómetro que hay aquí junto un termómetro de estos de de pared de de banderola de las farmacias que paz que si tienes una farmacia estás obligado a tener termómetro y <ríe> sí, una cosa curiosa no ves termómetros en los bares o, o en otro tipo de, de establecimientos por la que hay, pero pero para pues, que, que los negocios ¿eh? que están dedicados a, a la venta y hoy joder ahora jodieron se me por andar haciendo el mamón, joder, no se sé, me los auriculares, siéntese sí, nada más, pero una orella. Pero bueno, fue aquí unas manipulaciones del cable y ya se sienten peles peles dos orellas. Eh, ahora ya lo siento, peles dos orellas. Bueno, pues que decía yo que cualquier otro negocio, ¿eh? ¿Eh? tú ves cuál es el ¿eh? Eh, de tiendes de ultramarinos, panaderías, supermercados, Y no tiene un termómetro en la, en la banderola que anuncia la su presencia. Pero hay en una farmacia que no tenga termómetro, pues que falta algo, ¿no? ¿Eh? Toda la gente que tiene una farmacia cerca, supongo que, bueno, pues tiene la referencia de mirar la temperatura en el termómetro de la farmacia. La mía mata, es pues, embosqueada, porque desde la socasa, ¿eh? se abre una ventana y, y, y saca bastante la, la cabeza para fuera, pues llega a tisbar la ¿eh? el extremo de una farmacia, del extremo de la esquina de una farmacia, pero no llega a ver, no llega a ver la banderola donde está, donde está el termómetro, donde marca la, la temperatura, no ni queda otro que mirar en el en el termómetro que tiene en el pasillo. ¿Mm? Estas cosas que estas cosas que pasen. Bueno, por pues la cuestión es que el el termómetro de la farmacia que está aquí junto a la cuca marcaba 5 grados. Para mi idea que no, no puede eh, ser, hoy pienso que hay menos, ahora mismo yo pienso que hay menos de 5 grados. Y es verdad que una cosa, yo por lo visto la, la temperatura físicamente medida, y otra cosa puede ser que llegue la, la sensación térmica, eh, la sensación térmica llegue menos. Y eso que no está lloviendo, no fue no tampoco mucho aire, eh, que yo lo que suele... suele tirar para abajo, da la sensación térmica, eh, pero bueno, se como se un frío tremendo, qué bien estaba yo, eh? qué bien estaba yo, entre les habanines en esta con la manta, eh? mentira podrida esta hora, si tuviera en casa no estaba ni metido en cama, ni ni en el eh? una incoherencia más. Lo que, lo que sí bastante verdad, ¿eh? en lo que soy me parece a mí bastante coherente con lo que tengo dicho muchas veces en, en, en este programa y, y bueno, en, en otras ocasiones, ya que de la misma manera que otra gente ¿eh? a otra gente le encanta ¿eh? Eh, sacar la, la lengua y disparar la, la su opinión siempre en cualquier discusión, en cualquier situación. Eh, a la gente le encanta y encanta hacer ver que, que tienen una opinión todo el mundo tiene una opinión había por ahí una frase bueno, bastante chorra que decía eso de las opiniones son como los culos todo el mundo tiene uno bueno pues podría decir las opiniones son como oye yo qué sé pues, como las narices todo el mundo tiene una hacer <risa> no sé por qué había que decir como como el culo pero bueno pues, la frase que triunfó por lo visto fue fue como el culo Podría decir como, las opiniones son como las barbillas, todo el mundo tiene una, bueno, vale. <risa> sí, sí, sí. en realidad la gente tiene muchas opiniones, tiene opiniones para todo, hoy en día está de moda que aunque no tengas ni puta idea, bueno hoy en día ya hay mucho, eh, que aunque no tengas ni puta idea de un tema, tienes opinión. ¿Eh? ...sobre el tema... Y, ...y no tienes tampoco mucho interés... ...en, en escuchar... ¿eh? las argumentaciones o las opiniones... ...en este caso fundamentales... ...de gente que, que sí conoce... ...sí conoce ese tema... ¿Eh? ...no, eh, tú tienes a... ...todo el mundo tiene las opiniones... Y da, ...da exactamente lo mismo que, ¿eh? que... ...que una persona pues... ...yo que sé, pues tenga estudios superiores... ...en ese tema, da igual, no tiene puta idea... ...solo yo... ¿Eh? ...eso es una, una opinión del, del general de las personas... Una, ...una opinión... ...bueno, yo no soy de esos... ¿eh? ...para que yo suelte la mi opinión... ¿eh? ...en la que hay cara a cara a otra persona... ...hostia, no, no, no... ...de ninguna manera, paso, paso mucho, hombre... ...paso mucho... ...primero tienen que preguntármela... ¿eh? ...si me la pregunta alguien... ...tengo que estar bastante seguro... ...de, de lo que voy a, a decir... Eh, tengo que tener datos no llego como en este programa que digo las cosas eh, sin, eh, sin tener ningún, ningún dato que, que lo fundamente ¿eh? No, eh, si estoy cara a cara con otras personas eh, y digo de algo yo porque estoy seguro porque tengo datos ¿eh? porque tengo, tengo de alguna información que, que lo avala ¿tiene alguna importancia eso? en realidad no <risa> a las demás personas yo os importa una mierda Que, que tengas datos o que no, sencillamente van a negarlos. Una cosa que bueno, pues que pasó de ser sencillamente un comportamiento popular eh, a ser un comportamiento general de, eh, de los representantes, digo eh, eh, sea de los políticos, que ya Por fin entendieron, yo siempre dije, no sé, a ver, que ellos si importa esto decir la verdad o la mentira, si me van a mandar igual, ¿eh? Y de debían, debían entenderlo, pues sí, efectivamente, ahora ya lo comprendieron, que pueden mentir, ¿no? ¿Eh? sin ningún problema, ¿qué más da? Que digan mentiras si dicen mentiras a quienes a quien, eh, yo os guste esa mentira pues van a aplaudirlos, van a votarlos y van a ganar, tampoco pasa absolutamente nada, la democracia llega así, o sea, no llega una cuestión racional, llega una cuestión meramente emocional y normalmente, bueno pues preñada de, de emociones negativas, porque cuando la gente miente, suele mentir eh, sobre, bueno, pues respecto a algún asunto que que genere emociones muy negativas, que cause um, rabia, odio y este y este tipo de cosas, ¿no? Eso ya la política, no sé, dicen que en otros sitios que, que no y así, ¿na? ¿Yo qué crees que vos digas? Yo pienso que cualquier otro... Dicen que España, que España allí está real. bueno, pues no creo que sea cosa de España, ¿eh? No tengo ni puta idea, no lo sé, ¿eh? que yo viajo poco y estuve poco pocas veces fuera de aquí, y las veces que estuve fuera de aquí, pues la verdad, traíame al país lo que hacían los políticos de ese, de ese sitio. Pero yo pienso que es esencial a la democracia, ¿no? este es males maneras, pues son un poco peores, un poco mejores, pues yo qué sé, pues pues los finlandeses seguro que son más elegantes que, ¿eh? que los españoles, por ejemplo, y a lo mejor no se tiran los trastos de una manera tan... que cosas tan vulgar como fan los políticos de aquí pero pienso que se los tirarán también y tú poniéndoles ejemplo un sitio que se supone que ye que lle así muy muy muy cuidadoso muy tal Finlandia va bueno que pues para mi idea que son todos iguales un caso más en el que no tengo ningún fundamento para para afirmarlo si tengo fundamentos si tengo argumentos para afirmar que bueno pues Pues que los de aquí, pues, que, bueno, pues que no paren de decir chorraes y estupideces. Sí, vamos a. Chorrais es una demasiado, demasiado suave. Vamos a decir estupideces. ¿eh? Estupideces, imbecilidades. Sí, esas cosas suenen, suenen un poco mayor Daño más el tono emocional que, que yo quiero dar. Que si vos pescanceáis y si vos das cuenta, no estoy haciendo más que eh, reproducir aquello que critico. ¿Eh? Yo critico esa mala baba y yo estoy aquí soltando mala baba también. Eh, sí, no busques cancelares. Sí, y así hay un ejercicio más de de incoherencia, un ejercicio más de de incoherencia de estos que, que que bueno, sin sin problema ninguno y que desde momento más que vi que los bonrollistas por algún motivo falen fallen bien de la coherencia. Probablemente la coherencia aunque luego eh, intenta convencerte de que no tienes que ser coherente con dos ideas, que tienes que aceptar lo que hay. ¿eh? Dícete eso, tienes que aceptar lo que hay, ¿eh? tienes que ser incoherente, pero, pero no, la coherencia es buena. Ah, y a lo mejor lo que pasa es que, claro, igual eh, lo que ellos quieren decir, no, oye que tengas que, que aceptar lo que hay, ¿eh? y que a lo mejor lo que tienes que cambiar es la, la, el tu pensamiento, la tu opinión para pa convertir lo que hay en aquello que te que te encanta que te fae feliz. Oye, trabajo como una mula, no sé qué, no tengo tiempo para nada, todo puto día metido eh, en un cuarto sin ventanas, pero soy feliz, esto es lo que deseo. Eh. Toda mi vida peleé para pa tener esto. Sí, eh, yo cuido que yo mucho mejor asina, porque así serás feliz, joder. si te has convencido de que de que eso es lo que ¿eh? lo que desees joder si, si te dan palices y, y, y tú te autoconvences a ti mismo de que no hay nada mejor en el mundo que una buena palicina ¿eh? pues joder seguro que hostia seguro que ella es que ella es feliz ¿eh? que ya es que ella es muy feliz pero bueno pues, pues, a lo mejor si, si nos autoconvencemos de que precisamente lo que nos hace felices eh, y es que los poderosos es, es baballen y, eh, y, y digan barbaridades, imbecilidades, idioteces y mentires... Eh, a lo mejor somos felices de esa de esa manera Hostia, sí pues puede que puede que ese sea el cambio de la, de la felicidad eh, puede que ese sea el cambio de la felicidad el, el buscar la coherencia, de, pero de esa manera eh. por esa por esa vía lo que pasa que no estoy yo muy seguro de que de que esa mala baba por parte de los que manden genere genere felicidad en ningún caso todo lo contrario estaba contando que bueno pues que la única cosa en la que a lo mejor sí soy coherente llegue a mí no me gusta no sé a opinar en estas discusiones de de Kai voy a hacer discusiones de bar porque yo como que sé en un paro casi en un toco los bares siento lo mucho los de mí un viven no voy a decir discusiones de bar pero bueno si a lo mayor discusiones de ca discusiones de xunarse con gente, de estar charrando ahí amigablemente claro la gente empieza a opinar y yo cuando eso pues procuro evadirme no siendo y os digo que me que me pregunten Y, y que yo tenga una fundamentación. Incluso cuando me pregunten, yo valoro rápidamente si realmente esa persona que, que me está preguntando tiene algún interés en conocer la, lo que yo opino o sencillamente está preguntándome como por, por educación, ¿eh? por, por respeto, qué sé yo. ¿eh? Dirá, bueno, a ver qué opina el monjol este que está aquí plantado con la boca cerrada. ¿Tú qué opinas de este tema, oh, gilipuertas? Pues está pensando eso y preguntámelo. Y entonces es, yo si me pescancio o si me parece a mí que no tiene mucho interés en, en, en conocer la mi opinión, pues diré, ¿y eso de nada, yo no, no, no sé, nunca pensé en ello, no... ...no tengo opinión al respecto... ¿eh? ...y entonces diré... ...pero bien, pasé tonto... Y, ...y de verdad, más idiota no se puede ser... ...seguro que piensa eso de mí... ...y a mí preocupame ...no, la verdad, bastante... ...bastante poco... ¿eh? ...bastante poco... ...después hay personas a, a las que ya conozco... Y, ...y ya sé que son básicamente así... ...que nunca... ...nunca van a tener interés... ...en, en conocer las otras opiniones... ...o incluso nunca van a tener interés... ...en conocer la verdad... ¿Eh? incluso van a negarte los dos argumentos, aunque sea en verdad y bueno, pues yo no tengo no tengo interés en ningún en discutir ¿Eh? durante hay años yo era un discutidor tremendo eh y yo, yo pasé ¿eh? según, según fui faciéndome bien, yo fui faciéndome cada vez menos discutidor, ahora evito ¿eh? evito las discusiones de una manera Estoy como el chiste ese, yo pienso que yo lo cuenta aquí porque lleva uno yo, yo, ¿eh? yo, ¿eh? yo, de los pilares de la bebida. Esos dos que se encuentran después de muchos imbéciles, y dice uno al otro joder tío, vaya vean bien que te conservas, ¿cómo fais? eh ¿Cómo fais para pa seguir tan bien y tan sano y tan tal? Y dice el otro va ah, pues va a ser que no discuto nunca con nadie. Entonces dice el primero oye pero a ver eso es imposible, de alguna vez tendrás que discutir con alguien, joder. y entonces responde el otro sí bueno de alguna vez tendré que discutir con alguien ¿Eh? Pilláislo, bueno si no lo pilláis, de igual no, no voy a no voy a explicarlo ¿eh? porque a ver joder si lo pilláis bien y si no lo pilláis, pues nada joder no hay por qué andar explicando las cosas siguiendo con el tema de que eso pues yo paso de paso bastante de opinar en la en la calle cara, cara a cara paso bastante también ahora la gente encanta y opinar en... En, les, en las redes sociales redes sociales de agustivo, cibernéticas ¿eh? porque a mí ye, un concepto de red social y un concepto que siempre me gustó mucho y se me pareció muy explicativo y muy interesante y muy guapo para hablar de la red social de una persona la red social, los, los amigos la familia, los conocidos las personas con las que tienen contacto real ¿eh? no, no meramente cibernético Pero lo que pasa es que bueno, ye, popularizarse para Supongo que al principio, precisamente, utilizaron los que los que crearon las primeras redes sociales eh, quisieron usarlo como como metáfora llamarlo ¿eh? llamarlo redes sociales, las redes sociales cibernéticas Me refiero, a los primeros creadores de ellas seguramente utilizaron el término red social como metáfora por eso de que oye, pues mírate relaciones con los amigos, de los tus amigos se pueden acabar siendo los tus amigos y tal y se va construyendo una red. Eh, supongo que lo utilizaron como metáfora que yo lo que pasa que bueno como tantas veces el fío comió al y la metáfora comió comió al, al significado real del, del del del término del concepto este del término mejor dicho eh, bueno pues la cuestión pero ya me entendéis yo ahora cuando estoy hablando que la gente tiene mucho gusto también en opinar en les ¿Eh? en les, en las redes sociales cibernéticas, pues bueno, yo qué sé, supongo que sigan pensando eso, de que bueno aquí soy anónimo, eh, y que puedo poner lo que me da la gana. Flipes, eh, Flipes, yo, bueno, por mucho que despotrique también de ellos, vuelvo a ser incoherente una vez, una vez más, y, y bueno, pues también, oye, pues yo estoy presente en las redes sociales cibernéticas, ese es pasa que bueno hay una presencia muy muy leve ¿eh? una presencia así de estoy pero no estoy o pocos contactos no practico la filosofía esa de la de la red social ¿no? eh, en la que bueno pues tiene que decir creciendo no, no, eh, todo, ¿eh? cada vez más pequeña de hecho mucho más grande la la red de, la red en cuestión y por supuesto nunca me pongo a opinar Pero tengo que reconocer que a veces cometo el grandísimo error, porque deja de ser un error, no lleva ningún lado, de que a lo mejor, mira, una de las cosas para las que me sirve, a mí esto del internet, y para bueno, pues, patar un poquillín al, al tanto de las noticias, de las cosas que van pasando, que la mitad de lo que ponen en estos sitios son son patrañas y, y paparruches y chorraes ¿eh? y mentira ¿eh? la mitad de las noticias que ponen pero bueno me, digamos que tengo eh, teniendo no falta de saber saber mucho del tema eh pero teniendo unos mínimos conocimientos y un mínimo espíritu crítico que la mayoría de la gente ¿eh? un día o del otro en un tiempo pues bueno puedes puedes eh, discernir entre lo que lleve una patraña y lo que lleve una noticia bueno pues con cierta verosimilitud no yo me difícil no, yo muy difícil. no me voy a poner más de explicar ¿eh? no me voy a poner más de explicar cómo lo faisis pero bueno digamos que tampoco llega tan difícil ¿eh? tampoco llega tan difícil pones a buscar y un par de clics más ¿eh? en, en cuenta de un clic das tres. Y, y más o menos raro llegue con con tres no no si, si una noticia llega llega patraña o, o tiene una bueno, pues, una razonable verosimilitud y bueno pues yo a veces cometo el error ¿eh? de de encuentro de sencillamente bueno, pues pues hablar con algún amigo ¿eh? Eh, de guiar de alguna noticia De ese mes en cuando cometo el grandioso error de mirar los comentarios desde de alguna de las noticias, los comentarios que, que la gente, eh, que llegue la, la noticia, por los comentarios que... Po, Y normalmente eh, son comentarios en los que bueno los argumentos brillen por la su ausencia y, y lo que más abonda pues son los, los insultos, los improperios. Si una persona opina de una determinada manera, y hay otro que no opina lo mismo, eh, empieza ¿Qué gilipollas eres, que estupidez, esto ya así, así, así, idiota mamón por ejemplo, ¿no? Bueno pues muchas veces cometo cometo ese error pero en fin por otro lado ya lo que hay el mundo y el mundo y asina eh, y asina por desgracia supongo que puede cambiar siempre sí esperemos que que pueda cambiar y, y que cada vez seamos más los que los que decidimos ser ser de esa manera bueno la cuestión estábamos hablando del tema de opinar yo no en las redes sociales cibernéticas rara vez opino nada ¿eh? o lo opino de una manera críptica, irónica, incluso a veces conceptual si ¿sí? a lo que sea a lo que pueda referirse, ¿eh? lo que pueda referirme con ese, con ese término, de manera que bueno pues que en realidad vaya a medio entenderlo eh, nada más la, la gente que me, que me conoce Eh, y habrá otros que a lo mejor también lo entiendan, sin conocerme. Y entonces a esos coyeré yo, coyeré precio. Seguramente yo escoyeré a precio. Resumen, ni en persona opino, ni, ni no opino en el en el mundo en el mundo cibernético. donde hay el único sitio en el que opino? Cago la puñeta, pues aquí, ¿eh? en Radio Cuca. Aquí, a través de, de este puñetero micrófono. ¿eh? Yo el único sitio en el que me permito opinar. ¿Y sabéis qué? Que joder, pues que va a resultar que que lo de opinar que no deja de ser una, una necesidad. Sí, sí, sí, sí. Digo vos, oh, a ver, yo que soy de esos que dicen que las necesidades son muy pocas, que casi no existen. Que sois de esos que dicen que. Que comer, follar y dormir son tres cosas de cuanto menos les faes, menos falta de ellas tienes eh, también podría decir joder, pues opinar, cuanto menos opines menos falta de opinar tienes oye, pues hay veces que, que me cuesta morder la morder la lengua y, y callar un poquillín ¿eh? mira, tengo dos dos ejemplos ¿eh? de dos veces que, que me costó me costó mucho morder la, la lengua y, y callar pero lo conseguí, lo conseguí, soy un tío fuerte, ¿eh? <risa> estaba en fortaleza. Una de las veces estaba estaba en un autobús, ¿eh? estaba en un autobús y, y la gente, no había mucha gente en aquel autobús, era un microbús, digo ¿eh? iban el conductor, tres pasajeros y, y yo. ¿eh? Y claro, yo cayó como muerto, mientras aquellas personas, mientras los pasajeros y... Y incluso el el propio el propio conductor intervino intervino también en la, en la conversación, eh, se acaban de relucir una vez más eso que ya tengo sentido tantas veces. Esa mentira <ríe> y ese sencillamente desconocimiento de ¡Y que les ayudes, son todos palos de fuera la gente de fuera viene aquí y, y no necesita hacer nada y, y piden ayuda y, y tienen y sé yo de uno que llegue de sudamericano y, y que trae pagando y quinientos y, y sé yo de uno decía otra que que, que llegue rumano y pusieron ni una casa y mira yo eh, pongo enfermo pongo muy enfermo por sencillamente sabéis porque lle mentira podía ponerme enfermo bueno pues porque las personas en general cualquier persona a mí independientemente del sitio donde tenga nacido pues qué crees que vos diga no lleve un criterio que tenga Mereceme todos la misma consideración supongo como mía a tantas a tantos tras gente y nada más yo como soy más de otra manera pues si fuera verdad si fuera verdad eso que dicen que yo mentira Eh, yo personalmente no conozco y me preocupé de buscarlo, me preocupé de buscarlo porque yo soy así, ¿eh? yo soy así, yo si no tengo el argumento, ¿eh? claro, eh, no opino, y entonces para poder opinar, busquelo de cual, porque luego lo das y dicen de que y es mentira, que eso que dices que me entrega, solo yo, ¿eh? eso me encanta, eso, cuando te responde, no, no, solo yo, solo yo perfectamente, que eso no es nada, ¿no? bueno, eh, no existe ninguna subvención, ninguna eh, ayuda. en la que un criterio para la concesión sería el, el, el ser extranjero en un ser español, ¿eh? Que yo sepa, no existe ningún criterio de, de ese tipo, más bien todo lo contrario, ¿eh? Si existe el criterio de ser, bueno, pues, para presentar toda una oposición, por ejemplo, o una cosa, siempre dicen eso de tener la nacionalidad española o miembro de algún país, miembros de la Unión Europea, ¿no? O desde algún país de la Unión Europea, por ejemplo, ¿eh? No mira el cuento, porque esto no lleva una subvención no lleva una ayuda, pero bueno, ¿eh? que esos criterios existen. Pero el otro, el de, el de tú ¿eh? ¿para que te dé andalgo? ¿eh? Sí, no. no Indesina, ¿eh? yo eh, como soy así tan tan antisistema y tan chungo y tan malo, hostia, yo soy cualquier persona ¿eh? capaz de, de vivir del Estado, joder. Uno que está sangrando, aunque sea un poquilleno, que sea una miseria, al Estado. Y otro que está consiguiendo vivir en sin trabajar, ¿eh? en sin ser un esclavo salariado. Joder, pues mira, de puta madre, ¿eh? de puta madre, yo los aplaudo. ¿eh? Hay unos años salió la noticia esa de un funcionario de no sé dónde, que en los últimos 15 años, que, que de los últimos 15 que trabajara, no me acuerdo cuántos decían, que si tres, ¿eh? que agarraba al alta una semana y volía a ponerse de baja un año la gente estaba oh qué vergüenza encima con lo que gane y tal pues pues pues qué quieres que te diga yo aplaudíalo aplaudíalo su paisano para mí ese y el verdadero ídolo y no qué sé yo pues Ramóncio Ortega que gana millones a base de entre otras muchas cosas Eh, explotar a niños esclavos en los esclavos o semiesclavos en el sudeste asiático, por eh, siendo y la les sorprendes después eh, va va a comercializar para para pa ganar perres eh. y una cosa más eh, no sé hasta qué punto anecdótica o no supongo que fan muchas cosas ese hombre que no todo es eh, no todo eso no les más importantes igual son los de fomentar el trabajo esclavo eh. también yo que sé pues da trabajo a gente ¿eh? aquí en España y trabajen les sostienes ¿eh? con unas condiciones pues que meten más o menos miedo que en verdad en todos los casos va a ser una una esclavitud salarial, va a ser vender va a ser una prostitución y es curioso también o sale mucho el tema de ah la prostitución la permitimos no la permitimos mira y perdona que bueno pues no voy a opinar yo opino que cada uno tiene que poder hacer lo que quiera ¿m? es estrictamente lo que quiera la su voluntad eh, que yo lo que pasa pues que también es verdad que, que el sector de la prostitución pues es precisamente un sector en el que la gran mayoría de las personas eh, no lo ejercen porque quieran porque sea la su voluntad de ejercerlo, sino que están obligados o incluso esclavizados más esclavizados que la esclavitud salarial, esclavos, verdad, esclaves, porque ¿eh? Eh, básicamente son, son mujeres, les faen. Pero bueno, eso es el trabajo salarial no deja de ser al fin y al cabo, ¿eh? joder, pues pues destrozar el tu cuerpo, ¿eh? usar el vender el tu cuerpo a cambio de a cambio de perres ¿eh? eh, destrozate trabajando. Cuantas Personas no hay destrozadas por pasar, yo qué sé, pues, 30, 40 años en la, en la construcción, por ejemplo. Y pasando frío, mollándose, pasando calor cuando cae el sol, esta, esta serie de cosas. Es cargando con peso, peso. ¿Cuántas, cuántas personas no hay, cuántas mujeres, porque hay un oficio más de mujeres. Cuántas mujeres hay eh, que llevan 30 años en la limpieza. ganando una miseria, una miseria en comparación con lo que necesiten para eh, pa, para tener una vida normalizada o de esto que llamen que llamen normalizado eh, y, y tan destrozada, tan destrozada es por los productos químicos que respiren y que toquen, por el esfuerzo físico, bueno pues por, por toda esa serie de cosas, pero eso yo, no es la prostitución y cualitativamente distinto Hombre, cuantitativamente sí a ver eso no voy a negarlo a, a Neide pero yo cualitativamente diferente yo cualitativamente diferente la dependiente de, de Zara que, que la que la senegalesa del campillín eh, yo personalmente pienso que no pero bueno ya veis aquí opino ¿eh? en esta radio opino en otros sitios no opino ¿m? paso de opinar Eh, nadie quiere sentir la mi opinión pero en esta radio sí en esta radio apetece opinar eh, y de la misma manera que ese día en el autobús tuve que morder la lengua tuve que morderme la lengua porque es que más pescancéme de, de, de, de qué iba valirme opinar, qué iba a ganar te eh, iba a convencerlos de que estaban en un error eh. si yo levantaba la voz y decía Bueno, pues yo la verdad eh, desconozco que haya ningún tipo de ayuda, subvención, etcétera, eh, subsidio, que, que tenga ante las condiciones eh, ser foriatu, o que premie a los foriatos per arriba de, de, de los españoles de nacencia. ¿eh? Entonces iban a decirme: ¡No! lo yo perfectamente que no sé qué, que. ¿eh? y delante eso de «sélo yo ¿eh? solo yo digo no no de alguna vez en los míos tiempos de discutidor acuérdense que una vez eh, bueno más de una vez pasó esto pero pero de una que siempre la tendré en la en la, en la mente porque fue una caída una calle de Uvieu, eh, que yo que iba yo en bicicleta por la acera de algo que con los años pienso que no se debe hacer Pero bueno, en aquel momento yo estaba al corriente de la ley y sabía que sí se podía hacer legalmente. En aquel momento pues, había un desordenanzas municipales, o, mira, ahora mismo no me acuerdo bien de cuál fue la ley que miré, pero vi que bueno pues con una bicicleta, siempre que guardar la, la distancia con las personas, un metro por lo menos de distancia con las personas, y fuera a una velocidad eh, similar a la de un peatón, <risa> un concepto que reconozco difícil porque un peatón que un peatón corriendo, un peatón de 90 años eh, eh, con andador, <risa> bueno no sé, pero bueno yo eh, eso sí eh, siempre fui muy, incluso cuando me metía ...peles a con la bicicleta siempre fui muy respetuoso en ese sentido, nunca nunca me arrimé a un, a un peatón. Y siempre procuré ir lo más despacio posible. Indasina, pues bueno, pues el típico paisano que me dijo eso de: ¡Les bicicletas no pueden ir pela acera! Y yo, bueno, pues frené y respondí: Sí, mire, según el código de circulación, las bicicletas sí que pueden circular pela acera. Además de aquella, como estaba, como estaba yo tan militante con el tema de, de la bicicleta, Padme que hasta hiciste el artículo concreto eh, Dice, bueno, si se sabe el código de circulación Sabrá que el artículo tal pues, No, no, sélo perfectamente y no pone eso y, Sí, sí, lo pone No, no, no, sélo yo y, y bueno, claro No sé, no siendo que en ese momento Llevares un ejemplar <risa> encima Para eh, pa enseñarlo Y yo cuido con Indasina Con eso eh, Igual diría diría Que, que no, no, sélo yo salo yo ¿eh? O si no, como mucho, llegaría al extremo de decir eso de... Eh, bueno, pues no debiera ponerlo, eso está mal puesto. ¿no? Y así. <risa> en fin, qué sé yo. Pues supongo que de algo así me hubiera pasado si, si hubiera si hubiere levantado la voz con con esa con esas personas de, del autobús. ¿Eh? Que, por cierto, acabaron con, con eso que me rechina tanto de... Y que conste que yo no soy racista, ¿eh? Pero llegué... ¿Mm? Sí, amigo, sí, sí, es racista. ¿eh? Eh, incluso aquel conductor que decía, no, no, yo racista no soy. Yo de fecho en verano tuve de vacaciones para allá y yo daba yo solo algo los niños porque yo una pena veo los que están pasándolo tan mal. Pero claro, no era racista. Era sencillamente un primer mundista ¿eh? que fuera que fuera como rico primer mundista a visitar, qué sé yo, qué sería el, el solo dicho tú y para allá. un poco se referiría, yo que sea a Marruecos, a Túnez, a un sitio de estos que va la que va la gente de vacaciones, A disfrutar todos os privilegios cuando la gente de allí, bueno, pues tiene bastante menos que ellos, no tienen acceso quizá ni siquiera a cubrirles necesidades básicas. Sí, hombre, sí, claro, de irs para allá y de ver, ¿eh? a los niños. Y ese racismo, ese racismo que a lo mejor no ye no lle tanto contra, contra la raza en sí, no lleva tanto contra el, polo, el color de la piel, eh, no lle tanto contra la sangre, diferente a la propia. Eh, ya a lo mejor, pues muchos dicen, no racismo, no clasismo. Bueno, pues sí, supongo que un de las dos cosas. Eh, oye, pues las pues, diferencias de, de clase, por supuesto que son más fuertes que las diferencias de raza, Pero, hombre, si el prove pan arriba de ser prove y el chitano, eh, si pan arriba de ser prove y el chitano y rumano, joder, pues peor todavía. Entendémonos, ¿no? Pues esto, esto, eh, eh, allí en ese autobús, no lo opiné. No lo opiné, ¿eh? no pero quedéme como con algo dentro. Y en ese mismo momento dije yo eso de joder, esto tenía que contarlo en la. En la radio eh en radio cuca en anedonia lo mayor y Anedonia el sitio pa para contar esto para librar de esta mala baba y y así na eh, poder ser feliz, eh oh el libro de la mala baba y entonces ya acepto la la mi vida ya soy feliz, ay ay, eh, eh, alcance la feliz coherencia será será verdad será verdad eso. Oye, vaya frío que tengo, por cierto, <risa> la radio, eh, ahora mismo en el estudio de Radio Cucafe hay un frío que, que te cagues, está eh. tremendo, pero bueno, eh, pues pasóme eso, hombre, pasóme eso, otro día también, no sé qué me pasó últimamente en los autobuses, no estaba en el autobús en este caso, estaba en la parada, ni siquiera estaba esperando para coger yo el autobús, estaba sencillamente eh, haciendo compañía a una persona que deba cogerlo. y bueno, pues los que no seáis de aquí, pues estos días están de tan de huelgas los los conductores de los autobuses urbanos de de Oviedo, un esgualgues tan tan de huelga que hay hay tantos servicios mínimos que que yo algún día andas a coger el autobús, pues vaya y te que había huelga cuando yo lo hubiera cogido y hubiera verdad me heo estaba en casa. En fin. Bueno, pues allí estaban, También una de ese día también de huelga. ¿Eh? y faltaban como 20 minutos para que llegara el autobús, y por eso estaba yo, estaba yo haciendo mi compañía a la persona que esperaba, y estaban allí una serie de personas eh, mandaban los llatos al paro, los conductores esos, ¡qué vergüenza!, ¿eh? porque son unos privilegiados, para arriba que tienen trabajo, claro, para arriba que tienen trabajo, joder, tienen que aguantarlo todo, reconozco que no tengo ni puta idea de cuáles son las eh, las reivindicaciones concretas de, eh, de los de los conductores, pero encima mira no, no teniendo ni puta idea casi pienso que voy a estar bastante de acuerdo con con ellas o por lo menos bastante más de acuerdo que con esas eh, con esas personas eh, que querían mandarlos al paro que se si yo, veía además una Un ensañamiento, en la voz, un deseo de, de poder ver a aquellas personas en la puta cola del paro, jodeibos, cabrones, ¿Eh? al paro todos, al paro, ¿Eh? claro, unos privilegiados. fue como cuando la huelga de, de los controladores estaba toda la gente deseando bueno pues matarlos en la plaza pública privilegiados que ganen no sé cuántos miles de euros al mes curiosamente sí, ganen no sé cuántos miles de euros al mes trabajando un montón de horas ¿eh? y de todas maneras y curioso porque ganaban no sé cuánto al mes eso trabajando muchas horas un trabajo muy duro, muy estresante y después de, de haber estudiado unos estudios superiores para poder acceder a ese puesto y coño, Indesina gana bien menos que los políticos ¿eh? que tienen un trabajo bastante cómodo ¿eh? de bastantes pocas orines y no tienen falta de estudios y, curiosamente, pero con los con los políticos no se meten ¿eh? también pero oh, los controladores o los estibadores o, hay que acabar con todos, con cualquiera que, que te devuelva ¿eh? dije que se dan un par de noticias en la tele... ...que malos, qué cabrones son esta gente... pan arriba que tienen trabajo... ¿eh? pan arriba que tienen ¿eh? la posibilidad de ser esclavos a sal dios... ...cuántos querrían ser tan esclavos como ellos... ...ay, amiguinos... ...ay, amiguinos... ...la cuestión sería no ser esclavos, nadie... ...eh... nos Pared. ...a mí parezme... ...a mí parezmelo... ¿eh? Pero bueno, en fin, tendrán razón todas aquella aquella gente aquella gente que opinaba no no tiene razón ninguna de esas personas que que opinaban tienen en realidad ninguna ninguna razón pero bueno ellos son son felices son felices opinando. De nuevo, no, aquí no están los de Santa, ya hay muchos años que, que no están. Yo había muchos hermanos también que no que no hacía acto de presencia en el 107.3 de la frecuencia modulada, que no me presentaba en Radio Cucaracha, la de Radio Libre de Vieux, pero ya veis, en ¿eh? la Nedone con miserable, como nunye, eh, como Núñez, quien a opinar en otros sitios, tienen que venir a opinar. aquí a Radio Cuca seguiré viniendo siempre sí, sí. como no voy a eh? como no voy a venir eh, hay gente que espera que venga eh, no creo <ríe> oye si la hay un beso y un abrazo vale vengan hasta el próximo día que venga Eres un canijo pero sabes que aquí a la vida das goberla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 Que no te tocan, que no te tocan, que no te tocan. Eres un canijo, pero sabes ya que a la vida das verla Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa. Si no quieres el toma siete tazas. todos son los saunas, visándote la chupas, rampla, trinca, malversa, que siga el puesto doble, la cuerda flamenca ¡Viva las cadenas. ya tu silencio. Dale el duro que te dio primero. Unete a la disidencia. Piensa y que no te cojan. Que no, que no, que no te cojan. Que no, no te cojan. Que no, te cojan. Que no, te cojan. Que no, no, te cojan. no, que no te cojan.